Noche, s video, proyectos independientes, CERTV y ZZ Mega Disco, los invitan a compartir la primera grabación en vivo del c d d e ¡El empuje! Ellos son los número uno indiscutidos de la movida tropical. ¡El empuje! Aquí están, ellos son: El Indio y su mimosa, Chapa, c a y o Luciano, Emma, Chillo, Gastón, Cristian, Alfredo, Pablo, Raúl, Zapito, El c h i l o Germán, Dipi y el mayor creador de éxitos de la movida tropical, v i d i o Preparen esas voces, preparen esos gritos, preparen sus aplausos. Porque así comienza la grabación en vivo de... た見た目は見た目は見た エンタサシエンコちゃん 私たちは私たちの声を聞いています。私たちは私たちの声を聞いています。私たちは私たちの声を聞いています。私たちは私たちの声を聞いています。私たちは私たちの声を聞いています。私たちは私たちの声を聞いています。